Me duele la quijotera, mamá. Déjame ir, que al dormir ya se me pasará. Domingo por la mañana, con ganas de morirme, me bajó de la cama arrastrándome como una babosa. Y yo para hacerme un buen cañón Jodidos, estamos jodidos No encuentro el chivato, he perdido la china La cosa ha empezado muy mal Se ha quedado con los porros El tío gordo del mal 10 euricos De ese costo de bueno De ese que robas A los chavales En la puerta del instituto En los parques Y en los bares Jodidos estamos Jodidos No te puedo ayudar Solo tengo farropa Lo siento mucho chaval Se ha quedado con los porros El tío Roderban Tengo la lengua Como un Ayuda, le pedir un deseo al heavy de la lámpara Y mi deseo es el siguiente que desaparezca El panorama musical Rúbal Audio